Ernesto y Carlos Santa María, el Dolly. Señor que cerrabas tu mi calma Yo soy tu enamorado que a cada instante te piensa En mi ser no hay engaño necesito tu presencia Mi sana intención sigue viajando hasta recibir lo que he buscado Mi sana intención sigue viajando Enrique Hernández y Daniel Sanfer. Como te quiero, a mí me asusta mujer Este amor verdadero hasta se puede perder Mujeres que no entienden cuando se aman de verdad Y es por eso que pierden lo que es de ella nada más Y si no me quieres, morenita, como tres apenas se me quita Y si no me quieres, morenita, como tres apenas se me quita Como tres apenas se me quita, ay si no me quieres, morenita